publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web www.ondasonoraradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a Musling Gauss, uno de los artistas electrónicos más influyentes de los últimos 30 años. Musling Gauss es el proyecto musical principal de Brian Jones, un músico experimental y de música electrónica británica que fue influenciado por los conflictos y la historia en el mundo musulmán, ...a menudo con un énfasis en el conflicto palestino-israelí. Con docenas de álbumes lanzados bajo el nombre de Musling House... ...Jones fue prolífico, pero nunca alcanzó el éxito comercial... ...debido a que su trabajo se publicó principalmente... ...en ediciones limitadas, en pequeños sellos discográficos... ...y su estilo era profundamente experimental. Nace y vive toda su vida en la misma casa de su natal Manchester. Hacia finales de diciembre, principios de enero de 1999... Su sangre se contamina con un rarísimo hongo que inmediatamente causa estragos en su sistema inmunológico. Desde entonces, son muchas las teorías y conjeturas alrededor de su muerte. Es ingresado en un hospital donde permanece fuertemente sedado hasta el 14 de enero, cuando contrae una neumonía que le produce la muerte con tan solo 37 años. Extrañamente, Brian Jones... Nunca tuvo deseos de visitar el Oriente Medio. Tampoco quiso ser un musulmán practicante. De hecho, nunca pretendió, según sus propias palabras, tener una comprensión profunda del Islam. A pesar del éxito que supuso su proyecto Muslingaus, a pesar de la cantidad de ofrecimientos que recibió por parte de las autoridades palestinas, siempre evitó visitar las tierras ocupadas. Sin embargo, y a pesar de su aparente menosprecio, Muslingaus ...fue proclamado en numerosas ocasiones... ...como uno de los artistas occidentales... ...con más influencia en dicho territorio. Además, nunca escundió su evidente simpatía... ...hacia la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP... ...una coalición de movimientos políticos y paramilitares... ...creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén... ...en mayo de 1964... ...considerada por mucho tiempo... ...como la única representante legítima del pueblo palestino y que tuvo en aquel entonces como primer objetivo abiertamente declarado la destrucción del Estado de Israel a través de la lucha armada. La extensa obra de Muslim Gauss, 96 títulos al momento de su muerte, que se ha publicado desde entonces gracias a material inédito, reediciones, compilaciones y demás, puede definirse como una obra subterránea y a contracorriente en constante estado de rebeldía. Una suerte de tercera ley de Newton que evidencia a cada segundo su disconformidad con el mundo. Cada canción es un hecho político, una declaración de principios. Palestina, Irán, Afganistán, países que generan incomodidades en el mundo occidental. Eran el epicentro de su obra, el eje fundamental de su trabajo. Brian Jones, un artista capaz de grabar un disco a la semana sin aburrir a nadie. Una extensa obra que más bien genera grandes emociones y muchas preguntas. Su obra es una suerte de gran bola de nieve que a medida que desciende hacia nosotros se hace cada vez más alucinante, más grande, más evidente una obra magna que ni su prematura muerte pudo detener Musling House ocupa un lugar único y un tanto extraño en el mundo de la música fue un obstinado e incansable creador, un músico sin matices blanco o negro, racional y visceral a partes iguales Su obra está repleta de electrónica, de ambient, de polirritmos, de efectos y de voces extrañas. Jamás escribió letras para sus canciones. Nunca hicieron falta. Sus seguidores se cuentan por millares, a pesar de que siempre le rodea un halo de opacidad, de duda. Los que le conocían le describen como un ser gentil, sencillo y muy reservado, que creía firmemente en sus ideas musicales e ideas políticas. Para los más cercanos, fue un músico a tiempo completo, tremendamente comprometido con su obra y su tiempo. Su gran pasión era hacer música, convertirse en un gran percusionista, razón por la cual se sentía tan atraído por los músicos del Oriente Medio. Los primeros trabajos de Jones son los más próximos a la cultura árabe, los que de alguna forma están más cercanos a las raíces, al estilo musical, en forma más pura, por decir algo. Muchos de los que conocen en profundidad su trabajo... ...piensan que el periodo de Muslinghaus bajo el sello Stren... ...entre 1990 y 1994... ...es el momento culminante de su carrera... ...sin embargo existen algunos trabajos anteriores a estos... ...que deben tenerse muy en cuenta... ...si se quiere tener una idea más precisa del artista... ...Opaques del año 1983... Es una experiencia sonora llena de percusiones en la cual va a participar recitando por encima de los sonidos la poeta Brunilde Román Ibáñez. Escuchemos a continuación un extracto. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. I finally run run when I made my way. call on -oh. my Soviet colleague. I asked him if he thought about uh -oh. Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Mahmoud Darwish, al Palestina, 1941, Houston, Texas, 2008. Fragmento inicial del poemario, Estado de sitio. Aquí, en la falda de las colinas, ante el ocaso y las fauces del tiempo... Junto a huertos de sombras arrancadas. Hacemos lo que hacen los prisioneros. Hacemos lo que hacen los desempleados. Alimentamos la esperanza. Un país preparado para el alba. Nuestra obsesión por la victoria nos ha entontecido. No hay noche en nuestra noche que con la artillería refulge. El enemigo vela. El enemigo nos alumbra en el sótano oscuro. Aquí. Tras los versos de Job. A nadie esperamos. Aquí no hay yo. Aquí Adán recuerda su arcilla Este sitio Durará hasta que enseñemos al enemigo algún poema de La Yahilia. El cielo es gris plomizo a media mañana Anaranjado por las noches Los corazones permanecen neutrales Como las rosas en el seto Bajo sitio, la vida se torna tiempo, memoria del principio, olvido del final, la vida, la vida plena, la vida a medias, acoge una estrella cercana a temporal y una nube migrada a espacial. Y la vida aquí se pregunta... ¿Cómo resucitar a la vida? Él dice... Al borde de la muerte... No me queda un rincón que perder... Libre soy... A un palmo de mi libertad... El mañana al alcance de mi mano... Pronto me adentraré en mi vida... Naceré libre sin padres... Y tomaré por nombre... Letras de Lapislazuli... Aquí, en los altos del humo... En la escalera de casa... No hay tiempo para el tiempo... Hacemos lo que hace alguien... ...que se eleva hacia Dios. Olvidamos el dolor. El dolor. Que la señora de la casa no tienda la colada por la mañana... ...que se conforme con lavar esta bandera. Nada de ecosoméricos aquí. Los mitos llaman a la puerta cuando los necesitamos. Nada de ecosoméricos. Aquí un general excava un estado dormido... ...bajo las ruinas de una Troya inminente. Los soldados calculan la distancia entre el ser y la nada... ...con la mirilla del tanque... Calculamos la distancia entre el propio cuerpo y las bombas. Con un sexto sentido. Vosotros. Los apostados en el umbral. Pasad. Tomaos con nosotros un café árabe. ¿Acaso os sintáis seres humanos como nosotros? ¿Vosotros, los apostados en el umbral de las casas? Largaos de nuestras mañanas. Necesitamos creernos seres humanos como vosotros. Hallamos a las damas. Ojeamos noticias nuestras en periódicos del ayer herido y leemos en el horóscopo Este año, 2002, la cámara sonreirá a los nacidos bajo el signo de sitio. Siempre que el ayer me visita, le digo Nuestra cita no es hoy. Vete y vuelve mañana. Burlón me dijo un escritor. De haber sabido el fin desde el principio, no me habría esforzado con la lengua. Toda muerte, aún esperada. Es la muerte primera. ¿Cómo he de ver una luna dormida en cada piedra? Pienso, impotente. ¿En qué pensaba quien como yo estaba ahí en lo alto de la colina? Hace tres mil años. En este instante fugaz. Me duele la idea y la memoria se aguza. Agh, de 1986, originalmente llamado Corán en Oil, pero que Jones decidió cambiar, es un disco dedicado enteramente a la figura de Yasir Arafat, líder nacionalista palestino, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, líder del partido político secular Fatah, que pasó gran parte de su vida luchando contra Israel por la autodeterminación de los palestinos y que en 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor de la paz en Oriente Próximo. Vamos a escuchar de este disco son Continuamos con Abu Nidal del año 1987. Dedicado a uno de los líderes más importantes de la resistencia palestina y, a su vez, uno de los terroristas más temidos del mundo árabe según Occidente, Sabri Halil Albana, conocido como Abu Nidal, es precisamente la canción que lleva su nombre y que abre la cara B del disco, uno de los mejores ejemplos del talento de Musninghaus. Escuchémosla. En 1987 también se publicó Coupe de Tat con un sonido mucho más áspero, un tanto más duro que sus antecesores, pero sin llegar a las distorsiones monumentales de trabajos posteriores. Llama la atención la ausencia de textos y referencias al tema palestino, pero no deja de tener una clara referencia a la situación mundial. Tanto el nombre del disco como la mayor parte de los títulos de las canciones están en francés y sí hay una razón política detrás de ello. Una de las canciones a destacar de este disco es la segunda de la cara A, Tonton Macu, que era el término que utilizaban los dictadores de Haití, François de Valier, papá doc, y su hijo Jean-Claude de Valier, baby doc, para designar a los grupos paramilitares que hacía el trabajo sucio para ellos. Se estima que durante su actividad estos asesinos pudieron haber matado y hecho desaparecer a más de 150.000 personas, en su mayoría civiles y opositores. Lo excepcional de Coupe d'État y por extensión de toda la obra musical de Muslinghaus, está en nuestras manos. Es decir, la obra no está acabada hasta que uno lo decide. Una vez que la investigamos, que estudiamos las tapas, los textos, las entre líneas, la letra pequeña de cada una de las producciones de Jones, lo que antes escuchábamos de una manera, hasta cierto punto ingenua, Irreversiblemente se convierte en otra cosa, más retorcida, más comprometida, más incómoda. Cuando una canción aparentemente inofensiva se viste de historia real, se transforma en algo verdaderamente trascendental, en algo importante. Escuchemos a continuación Tontón Tom, Tom Macut. En 1988, Stal publica Irán, quizá la obra del primer periodo más ilustrativa del mensaje político de Muslinghaus. Es probablemente el disco donde por primera vez logra sentirse ese destino ineludible, ese pulso épico, casi mágico, que se repetirá una y otra vez en sus trabajos posteriores. Disco de importancia capital, ya que fue la primera obra en ser llevada a formato CD, que ocupa un lugar muy especial en los seguidores incondicionales del artista. Es el primer trabajo que firma con el sello holandés Stahlplatt, que junto al sello norteamericano Soleil Moon serían piezas decisivas para llevar a cabo el cambio de formato que a la larga despertaría algún interés en Jones por las ventajas técnicas que suponían las nuevas tecnologías. Lion of Kandahar es la pista que abre este trabajo. Es el ejemplo más ilustrativo de la fusión musical del artista. Escuchémosla. Antifaxa de 1990 es el álbum que marca el inicio de lo que para algunos es la era dorada de Muslinghaus gracias al sello Stren, fundado por Ulex Sein compositor y músico experimental australiano que tuvo la visión y el coraje de apoyar a gente como Merzbow Paul South, y claro está al propio Jones en Antifaxa la repetición es la norma vamos a escuchar un extracto del año 1992 es un disco dedicado a Benazir Bhutto política pakistaní que dirigió al partido popular de centro izquierda de pakistán afiliado a la internacional socialista fue la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro de un país musulmán y dirigió a pakistán en dos ocasiones entre los años 1988 y 1990 Y 1993-1996. Vamos a escuchar a continuación un extracto de este álbum. Zul, del año 1992, es un disco dedicado a un numeroso grupo de civiles palestinos asesinados y que fueron enterrados en fosas comunes en la ciudad de Al-Rika, en Kuwait. La palabra Zul deriva del nombre del profeta musulmán Zulqifl, que significa destino. Zul es un disco de contrastes. Un trabajo que pone en evidencia a una cultura ancestral atrapada en una intrincada red de intereses políticos locales y globales. Escuchemos a continuación Siva Juka. Boat et Bolaz del año 1993, es su primer trabajo en firme con Sailor Moon, pequeño sello de Portland, Oregón, que arranca en 1987, operando desde la parte posterior de una diminuta tienda de discos llamada The Oz, Mocos Verdes. Sus primeros casetes fueron trabajos de Smegma, Coil y Nocturnal Emissions, entre otros. Vamos a escuchar a continuación de este disco Ishmael Dong, Canción impecable, que utiliza el eco como elemento de composición y que constantemente cambia de plano, de origen. Largos y eternos loops aderezados por una gran variedad de elementos y matices sonoros. De este disco también cabe destacar Sajajit Ai, impresionante collage de ruidos misteriosos, de leves interrupciones, de ritmos que van y vienen creando zumbidos inesperados difíciles de descifrar. Escuchémosla. Citadel, del año 1994, fue lanzado un par de años después de que Muslinghouse dejó de grabar para Extreme. Por lo tanto, este disco puede que sea un capricho de Jones por recopilar algunos temas sueltos de aquel periodo. Vamos a escuchar de este disco Opel un tema más bien áspero que transmite una sensación electrónica e industrial al mismo tiempo. Islamofobia del año 1995, es una vuelta más de tuerca de la estética trans que impulsa toda la obra del músico. Drones, zumbidos y patrones de percusión toman nuevos atajos en esta producción. Vamos a escuchar a continuación el tema 2 del disco llamado Gilded Madrasa. Black September, del año 1996, toma el nombre de Black September, septiembre negro, una organización terrorista conocida por el atentado perpetrado durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, Alemania Occidental, donde 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados rehenes y posteriormente asesinados. Escuchemos a continuación un extracto. Lucy Mahmoud, del año 1998, fue la primera grabación de Musling House, compuesta específicamente para ser lanzada en vinilo, especialmente para pinchadiscos. Hip Hop del Oriente Medio, con potentes líneas de bajo. En octubre de 1998, también Stahlplatt publicó Mulan Set. Se lanzó originalmente como un CD con una edición de 1.000 copias numeradas a mano, seguido de una reedición en 2008 y finalmente una reedición en vinilo limitada a 500 copias en 2018. Es considerado como uno de los mejores discos de Musling House. Escuchemos a continuación el excelente tema que abre el disco de título homónimo: Mulanset. poco antes de su muerte, Soleil Moon publicó Sufic, un EP que trae de regreso al Brain Jones poco después de su desaparición. Nueve pistas de atmósfera sugerentes. Sin duda, uno de los mejores trabajos de Moorlinghouse. Escuchamos a continuación de este disco, Egyptian Shift. Biddy Oblique es una recopilación que contiene trabajos poco conocidos de la obra del músico, grabados bajo el nombre de E.G. EG Oblique Graph. Este trabajo reúne raras canciones grabadas para una cassette que lleva por nombre Piano Room, de 1982, para el sello Kimmatograph Tapes y canciones de un 7 pulgadas, también de 1982, para el sello Reclus Organization. Que lleva por nombre Triplitz EP. Vamos a escuchar de esta recopilación Human Rights, Derechos Humanos y de Piano Room de unos 20 minutos de duración. Aullido Venimos de la sed Igual que venimos del aullido Del aullido que plantamos Con estas mismas palabras Que nuestros padres no pronunciaron Que los siglos pronunciaron Para que no muriéramos de sed o de silencio y va creciendo el grito hacia dentro de sí mismo grito en flor que busca la mañana de su próximo grito como el mañana que no conocemos vuelve de nuevo desde su oscura semilla y nos trae el aullido que fue el aullido largo de la estirpe que fue los dedos enlazados a los corazones enlazados que fue la humanidad entera que latía volvemos con el desierto en la boca que siempre la misma boca el mismo exilio repartido por la tierra la misma muerte en flor en la que no caben más muerte ni más flores y solo queda la sed y en la sed laten los hijos que no pudimos dar de beber y nosotros que fuimos nuestros padres y nuestros hijos aullamos en una única garganta de la que brota el milagro de la lluvia Desierto. El sol remoto allá en su cielo mece la curva de la tarde, en este lugar en que el cielo es siempre más grande que la vida. Allí donde la piedra y la tierra son destino y se debate el polvo fugaz de la existencia. La roca nace. Y de la roca nacen los días, la claridad que ciega, la extensión tardía de algún sueño. Los niños empujan su sombra, todos los niños son ríos de arena, y tal vez sus granos fueron un día lágrimas no lloradas que secaron la tierra mira este yermo clavado en el sol de los sedientos y estos niños que vienen conducidos por sus lágrimas para depositarlas como una plegaria, como ante la tumba de alguien que se amó. Y quién sabe, quizá bajo este lecho endurecido, desde el fondo del tiempo, una semilla árida y silente Espera, excavando los días, la lágrima que la convierta en flor. <risa>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 Protestanten holten, habe ich nicht geschrien, denn ich war kein Protestant. Als sie die Katholiken holten, habe ich nicht geschrien, denn ich war kein Katholik. Und als sie mich holten, gab es nur. Vamos a cerrar el programa de hoy con Cobra Headshop, del año 2009. Lo más interesante de este disco es que está cuidadosamente mimado por el gran ingeniero Rashad Becker. De hecho, Becker solía ser el encargado del sonido y la mezcla de los derechos de Musling Geist en Alemania. Los amantes del DAP y aficionados al DAP Step disfrutarán como niños de este disco. En las locuciones estuvo María Canina y Harry Canino, y César es al control, edición de sonido y selección musical. Hasta el próximo programa, pasadlo bien.